Esta es tu zona. Zona 69. Zona 69. Entra. Entra. 飲み物、飲み物、飲み物、飲み物、飲み物、飲み物、飲み どうもありがとうございました。 Y ponerte canciones como las que vienen por aquí. Bueno, bueno, tengo una de papeles, una de ventanas. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve ventanitas abiertas en el navegador de internet. ¿eh? Muchas cosas que contarte hoy. Así que vamos arrancando. Bienvenidos a Zona 69. Yo soy Raúl Fernández. Un placer. Canciones como esta pasarán hoy por aquí. O esta otra. Atención, porque aquí no acaba todo. Esta semana en zona 6-9 tendremos por aquí a Carlos j i a n Carlos j i a n estará en zona 6-9, uno de los productores más importantes del país.、Eh, ha producido a Alejandro Sanz, a Miguel b o s é a Zahara y a muchos, a muchos más. Carlos tiene un plan para salvar la música, para producir discos de una manera diferente y ya lo está llevando a cabo. Hoy nos lo contará aquí en Zona 69 y también te pondremos este, su primer tema desde el plan B.tv. Carlos i n junto a Electric Nana y muchos más, en este Let the Way. En un ratito te contamos más cosas sobre esto, pero antes vamos a decirte hola. La zona, La zona se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Y te decimos hola con este tema. A mí me gusta mucho. Martin s o l v a t e Dragon Aid. Hello. Hola. Bienvenidos. Aquí arranca Zona 69. Me da muy buen rollo esto、eh, a estas horas. Cuando tú quieras, nos puedes escuchar aquí en zona 69 a cualquier hora.、Eh. Hay gente que nos escucha incluso por la mañana para ir a trabajar. Está muy bien, eso está, está muy bien. Yo no sé cómo tenéis paciencia para escuchar esto, pero bueno. Bueno, antes de nada,、eh, deciros que dentro de un ratito aquí en zona 69 voy a poner por primera vez. mi primera mezcla ok mi primera mezcla mi primer m a s up, mi primer bootleg llamado como quieras dos temas que me gustan mucho los he mezclado un poco como yo puedo e h como yo bien puedo y aquí para p o n é r t e los con mucho cariño lo he hecho para vosotros para que bailéis así que nada lo pongo ya digo mi primera mezcla ¿eh? la primera se hace lo que se puede <risa> Claro, la primera medio decente, también te lo digo. <risa> bueno, gente que nos está agregando por ahí a t w e n t y a Facebook, recordamos que hay un Facebook disponible, ¿eh? también tenemos Facebook, si、sí, s、sí. e ¡Ah,、oh, qué bien tenemos facebook muy bien raúl fernández en facebook tengo yo un día más t a n t o madre mía raúl fernández en facebook nos puedes buscar y también grupo 69 punto la música se mueve punto net o facebook punto la música se mueve punto net voy a hacerlo como pueda e h vale eh, una chica muy especial que tenemos por ahí que、eh, hay que darle un besote claro tenemos besotes Vamos,、oh, vale, vale, vale Vaya, v eso. Mary Bob, gracias. Gracias, la chica nos ha puesto la página de Zona 69 en su perfil, en su estado. Esto me ha gustado mucho, o ¿eh? Gracias, Mary, por tu apoyo. Y gracias a toda esa gente que nos está contestando. Oye, gracias por agregarme. Gracias por tu apoyo. Toda esa gente que nos está mandando mensajes, que nos está diciendo muy bien, ole, para a l a n t e gracias a toda esa gente y gente que nos dice hola por primera vez, gente que nos agrega 20,、eh, por ejemplo, la gente del Delirium Party,、eh, Pau Palomar dice, ya e h está muy guapa, Gloria Alonso dice, saludos de una caraña can canaria. <risas> Gloria, un saludo para ti. Aaron Jiménez, no s sé, agrega también. Marta García, Pilar Fernández, dice hola, hola, Pilar. Rosa López, Lidia Lidius, Abel Coronado, coronado, como lo s e g u r e s Sí, Abel dice buenas, buenas, Abel, ¿qué tal? Jesús Ruiz, también nos manda un saludito. También Adrián Moluna, o m o y u n a esto supongo que es ca catalán, no es catalán, Moluna, supongo que sea. Soy de León, macho, ¿qué quieres? Yo, catalán, pues poco. José Ángel dice: Hola, Mila Rock también nos manda un saludito. Marcos Castro Paredes dice: Vuestra radio está muy guapa. Amigo, Marcos no es una radio, es un show, es un programa de radio, un podcast, llámalo como quieras. Me pasé la mañana escuchándola, agrega mi please, por supuesto. Marcos, agregado, ya eres amigo nuestro. Mandy Macía dice: Hola, y Salamanca, Casuso Records también nos agregan、eh, a nuestro perfil de Twenty, Gracias. También tenemos una página en Twenty donde podéis comentar, donde podéis dejarnos v u e s t r o s comentarios. Es t w e n t 0 l a m u s i c a s e m u e v e n e t t w e n t 0 l a m u s i c a s e m u e v e n e t Escribes eso en tu navegador y directamente con tu perfil de t w e n t ya y entras en esa página y nos puedes comentar, etc. é También, e r t a si estás en Twenty ya, pues buscas páginas. Y nuestra página de tu endi, zona 69 oficial, ¿ok? Ahí estamos, para que nos comentes. Es tu página, no la nuestra, es tu página, para que tú hables en este programa, ¿vale? ¿Ok? Muy fácil. Bueno, como hay muchos comentarios, hay muchos. Vamos a dejar algunos pendientes para dentro de un ratito, los leemos, los dejamos pendientes y los leemos, ¿ok? Tú nos puedes escribir ahora mismo, la hora que sea, da igual, nos escribes. Y nosotros la semana que viene lo leemos, ¿ok? Vamos a seguir ahora con un tema que tengo yo por aquí. Tema que alguien por ahí me decía: Oye,、eh, la semana pasada pusiste un tema en el mix. ¿Cómo se llama? Bueno, pues creo, creo que era este de Adrian Lux, TJ Crime, que me gusta mucho. La zona 6-9. Como digo, la semana pasada lo pusimos en el mix. Y esta semana lo vamos a poner entero. Aquí en zona 6-9. Bienvenidos, bienvenidos. Primero, primero, lo escuchas aquí. アデリアン・ロックス。 イメージが、とめよめつきは、えん、ゾナーせんていな。 ¡Somos El programa con más novedades por minuto. Primero, primero, lo escuchas aquí. I still hear her loud and clear. Like she's right there. Os prometí que iba a poner lo que estaba mezclando durante esta semana: es el、uh, Memories, el remix de Bingo Players y el remix de ese Closer original de Ni-Joe, remezclado por Darío Núñez. Segundos vamos a hablar por aquí con Carlos In, que nos va a contar muchas cosas sobre su plan B. Así que no te vayas. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona, Zona 69. Hoy hablamos con Carlos Dean, uno de los productores discográficos más importantes del país. Su renombre no es para menos. Ha colaborado con artistas como Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Hombres G, Bebe, Zahara y una larga lista. Para su próximo álbum, Carlos tiene un plan. Junto a Valentine's va a grabar un disco de una manera diferente. Y hoy nos va a contar cómo. Carlos, bienvenido a la Zona 69. Hola, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.、Eh, durante muchos años has hecho colaboraciones con muchos artistas, remixes, jingles. Cuéntame un poco, ¿cómo desarrollaste esta idea de grabar un disco de una manera diferente? ¿En qué consiste esto del plan B? Bueno, pues lo primero era buscar esas colaboraciones, o sea, tener ese punto de, de colaboración. Eh, con la gente, y, y como siempre he hecho en mis discos, Pues buscar voces distintas, buscar referencias distintas. Y la verdad es que ahora con el tema de, del 2.0,、pues、se s puede dar mucho más rendimiento a todo esto, ¿no? porque tienes ahí una base de datos infinita, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque puedes contar con todas las personas del mundo. Y luego, pues,、mmm, tiene mucho que ver también con la filosofía de todo el lanzamiento. O sea, el haberme ido de, de mi compañía de Emi y, y haberme ido a Valentine's. Eh, es un cambio muy importante n o en todo eso. Creo que es una de las cosas más radicales en cuanto a cambio,、eh, digamos, de filosofía, n o porque dejo de estar en una compañía discográfica multinacional a pasar a estar con una marca, n o y creo que eso es el futuro de, de, muchas, de muchos artistas. ¿no? ¿Con n o qué herramientas vas a jugar para llevar a cabo este proyecto? Bueno, las herramientas,、eh, yo creo que fundamentalmente se basan en, el, en, lo que, en, lo que, en lo que cada uno use en su casa. Luego, evidentemente, como estamos haciendo una web TV,、eh, pues eso. O sea, realmente lo que hago es una base de la red, la gente se la descarga,、eh, la gente entra en el plan.tv b y la gente se descarga esa base, la gente canta encima de esa base y luego lo que hacemos es,、eh, pues eso,、eh, yo voy haciendo trozos, voy cogiendo. Eh, un poco de aquí, un poco de allá. Y la verdad es que las propuestas son espectaculares. n o Entonces, hacemos luego un rodaje de todo eso. Hacemos un rodaje tipo documental.、Eh, pues nos vamos a Cádiz y grabamos a este. Nos hemos ido a Toronto también, porque vamos a ir a cualquier punto del mundo donde esté el talento. Entonces, nos hemos ido a Toronto y hemos grabado a un tío haciendo Scratch con la boca, que sale en la primera canción.、Eh, hemos grabado a Electric Nana, que es una artista maravillosa. Y que ya hemos descubierto que además nos da, nos da mucha confianza descubrir talento ¿no? en este proyecto. Eh, ¿cu ¿Cuántas canciones va a tener este, este disco? ¿Hay fechas cerradas de grabación? ¿Es algo cerrado o es algo muy pues, abierto? No, este proyecto es, es tan abierto como nosotros mismos. En principio,、eh, pues iban a h a c e r 10, 12, 13, 14 canciones, pero ya de la primera base,、mmm, a mí me han salido 3 canciones enteras,、uh -huh. con lo cual es muy difícil contabilizar cuántas canciones va a haber, cómo van a ser y todo. O sea, es bastante complicado. Bueno, el plan B es una web TV, como tú me dices, en la que la gente sube una canción, ¿no? Tú vas、eh, subiendo una base cada mes y la gente puede subir、eh, lo que ellos vayan grabando. Pero habrá gente que diga, bueno, entonces, ¿la composición es tuya o de la gente? ¿Qué papel juegas en esto del plan B? Bueno, la composición es de los dos, realmente. Voy a d e s t i n a r una parte,、sí. un porcentaje, ¿vale? Lo voy a destinar a, a los derechos de autor de cada uno de los compositores. O sea, al final、eh, se divide. Es una división hecha entre, entre, varios, entre, entre varios compositores. ¿vale? Pero al final,、eh, pues eso, yo hago un trabajo de composición también, porque primero compongo la base y luego uno, uno muchas melodías. ¿no? Entonces al final es un poco así, es un juego cooperativo. O sea, al final somos varios y entre varios hacemos una canción. n q u es lo e y he h e c out I knew that I would end up wrong, and this is where I got an empty crowd crying out loud, praying for the wrong that apparently I've done. Looking kind of dumb, people staring at my crown. I have a magic kingdom, but I own all that I touch. I might not be a girl, but I'm Yeah. ha Surgido del plan B.TV y en ella participan Cardo s í n Electric Nana, Juan Pedro Pinentel, David Sotero, El Pescao, d Antonio Ferrara, José Luis, Martín Rodríguez, que es Macadamia, y Scratch Cat. Todos ellos participan en este tema llamado Let the Way. Es el primer tema donde esté el plan B.TV, el proyecto de Cardo s í n イスメルディスアンドフロー De este partido se metió en el minuto uno, n o porque fue la segunda base que se subió,、uh -huh. es la, de, la de Nana,、sí. la de Electric Nana, y, y, y bueno, se subió y, y a mí me encantó. Y a partir de esa melodía, pues empecé a buscar otras melodías que pudieran ir con esa, con esa melodía. Pero si de repente, imagínate que el último día e n t r ó una melodía mejor, yo tengo que deprisa y corriendo a hacer una selección nueva de toda la combinación. De las 280 pistas que han subido, porque es que es una barbaridad, o sea, los números realmente sí que nos están acompañando, ¿no? O sea, el haber subido 280 pistas, la gente compuestas, hechas,、eh, con sus letras, con sus arreglos de guitarra o de cuerdas, como se han metido, o hasta una zanfoya ha metido un tío que es un instrumento medieval mezclado con dance, o sea, el que hayan subido 280 pistas me parece una auténtica barbaridad. Bueno, de hecho, los números、eh, más globales de la página. Son muy potentes. En el primer mes tenemos 100.000 usuarios únicos,、eh, tenemos 400.000 plays de las canciones que ha ido subiendo la gente y tenemos un total de 170.000 votos, creo, 180.000 votos. Lo cual es, para un lanzamiento de una página,、mm, o sea, empieza como un proyecto y se puede convertir en un. En una, en un Una red social musical, por decirlo de alguna manera,、uh -huh. porque no soy yo el único productor.、Eh, a, a, a, en, en proyectos así se pueden, se pueden unir un montón de, de productores y hacer un, un m a r k e t place, por decirlo de alguna manera, o sea, un sitio web donde la gente deje sus bases y otros suban y se vaya componiendo, o sea, una especie de cooperativa, ¿no? Y eso me parecería maravilloso, o sea, que se elevara a esos niveles me parecería increíble. De hecho, hace, hace poco, una semana pasada, Mm. Estuvimos en Estados Unidos, estuvo gente de de, de de mi equipo, de Novae Music, que es el, el equipo que está moviendo todo esto, y estuvieron en, en, en William Morris, que es la segunda empresa de management más grande del mundo, donde hay gente como Pues como Rihanna o como, o como Lady Gaga, o sea, artistas muy, muy potentes. Y el vicepresidente nos decía que, que le pareció un n a l proyecto y que le gustaría hacer algo así con. Con sus artistas, ¿no? O sea, con lo cual se elevaría un nivel muy, muy, muy grande, ¿no? Y eso es una maravilla, porque, bueno, también lo vieron la gente de Google, e n O sea, que sí está teniendo una repercusión bastante interesante, ¿no? O sea, que es, que es algo muy. Vamos, a mí me encanta que estén pasando estas cosas, sinceramente. Wow, o sea, esto demuestra que la música ni mucho menos está muerta, sino que está cambiando y mucho, ¿no? No, es que la música, o sea, a ver, la industria musical tiene, tiene una pequeña enfermedad, no está muerta, ni muchísimo menos.、Mm. Tiene una, una enfermedad que tiene que curarse.、Eh, yo he intentado ponerme el condón para no contagiarme, sea, e s es lo que te digo. Sí, y, sí. y ahora estoy intentando, no sé, buscar otros, otros, otros medios, o sea, es que. Realmente, si、sí, hay, hay esa tristeza de una enfermedad, hay algo que no, que no funciona y, y todo es gris. Entonces, yo tengo muchas ganas de, de descubrir cosas nuevas. Entonces, aquí, en un mes y medio,、eh, mi estómago se ha apretado tanto, el vértigo que vivo es tan grande porque realmente、eh, sí que se están encontrando nuevas cosas. Entonces, s Y es gente anónima. v a l e、sí, sí. Es gente anónima. Y luego, además, lo que hacemos es que unimos a esa gente anónima. Los unimos con el, con el talento más conocido. Por ejemplo, en la primera canción hay una colaboración del Pescado, de David o t e r o que se marca ahí unas guitarras en el, en el, en, dentro de la canción, que con Electric Nana pues me parece que queda, queda genial. ¿no? Entonces, al final es eso, al final es combinar cosas, no es voy a hacer un disco de duetos y, y que luego la industria saque 37 discos de duetos. Yo creo que es que hay que buscar cosas que te hagan, que te hagan despertar un poco a ti. Las ganas de trabajar y al público, las ganas de descubrir. n o Los artistas、eh, como El Pescado, que están participando en este proyecto, son artistas que, que, digamos, están apoyando esta nueva manera de hacer música a través de Internet, que apoyan mucho estas herramientas. ¿Crees que los artistas que no lo apoyen, que no cambien con la música, se van a quedar un poco atrás? Hombre, creo que los artistas que no utilicen la red no es que. bueno... Van a perder la comba indiscutiblemente porque la red, la red es un medio de comunicación. O sea, yo no sé por qué la gente tiene, está como en contra de la red, es que hay que ser idiota, ¿sabes? O sea, cada uno que haga lo que quiera, la red es lo que tú quieras. Lo que no es lo que tú quieras es un periódico, ¿eh? o la radio, o, o, o la televisión. Internet, dentro de lo que cabe, hay mucha gente que puede opinar, por supuesto, pero al final tú le das a la red lo que quieres, que, que, que, lo que quieres sacar de ella. ¿Vale? Luego hay casos como, pues eso, que ha habido sus pequeños disturbios, como digo yo, en la red, y eso ahí es donde sí tiene que entrar un gobierno a controlar, pero no a controlar,、eh, a centrarse exclusivamente en cosas como la piratería. Yo me, me, me preocuparía cosas más importantes como la difamación y esas cosas, pero era un poco controlado que la gente no hable de manera gratuita. Pero la red es un medio de comunicación. v a l e O sea, yo.、Eh, Si Calamara le apetece ir y hablar en un, en un periódico y dice que, que Twitter, los que ven Twitter son gilipollas, pues, o son los pringados, no sé qué es lo que dijo, pero vamos, hizo unas declaraciones, algo así,、eh, me, parece, me parece como un retrasado,、eh, desde el punto de vista, no retrasado e n t a l porque, porque no, no, no quiero insultar, sino es、pues, un retraso en la comunicación, ¿vale? O sea, tiene mucho retraso a la hora de comunicar, porque, no sé, o sea,. Si le das una entrevista a un periódico y no te la das a ti mismo, ¿sabes? Porque al final, cuando estás usando Twitter, te estás, te estás dando una entrevista a ti mismo.、Uh -huh. O sea, estás teniendo el poder de comunicar las cosas que te apetece comunicar. Y no tienes que depender de un tipo que diga, a lo mejor, o que ponga ciertas cosas en el periódico, o ¿no? sabes? O sea, al final yo creo que hay que tener la mente muy abierta y, y, e intentar vivir en, este, en esta sociedad que va a 200 por hora. Ah. Eso es muy importante.、Eh, bueno, últimamente estamos haciendo que cada invitado que pasa por el programa deje una pregunta al siguiente invitado. Y hace, unas, hace unos días pasaron por aquí DJ Conaymar p a l a c i o s dos DJs y productores que nos dejaron una pregunta para ti, Carlos. Si quieres, la escuchamos. Vale. ¿Qué, ¿Qué pregunta le haríamos al próximo invitado? Y sin saber quién es, bueno, no sé, es difícil, ¿eh? Pero. Yo creo que hace unos días habíamos comentado una cosa que mira, nos sirve como pregunta que la estábamos comentando Mark y yo. Y es que estamos viendo que la gente、eh, quizás ahora lo que hace es escanear música. No se sienta tranquilamente a escuchar un álbum entero o incluso una canción entera y, y apreciar a ver qué sonidos tiene o cómo canta el artista. Entonces, a lo mejor la pregunta es si él opina también así, si cree que hoy en día se escanea música y no se escucha la música detenidamente. ¿no? Que... Sí, que generalmente, pues, la gente escucha las canciones solamente los singles en la radio. Y le gusta, algún grupo dice que me gustan el cartel loco, me gustan tal o cual, pero realmente se sientan en un sillón, ponen el CD y lo escuchan de cabo a rabo. ¿Qué piensas de lo que nos cuenta b a n d j con Neymar Palacios? Bueno, yo creo que se escanea bastante, la verdad.、Eh, hay, que tener, hay que tener un minuto de oro. Pero bueno,、eh, eso desde hace, desde que se inventó el pop. ¿vale? Lo que pasa es que la gente ha empezado a i n h a g a r más en los discos, la información va muy rápido. Vale, Yo creo que, no sé, a mí me gusta para escuchar y me gusta de vez en cuando escuchar、eh, música clásica, y al final esas son la, las verdaderas obras de, de una hora o dos horas de duración que tienen un, un desarrollo y que hay que escucharlo como obra completa. Hay discos que sí se pueden escuchar como obras completas, pero llevamos mucho tiempo dándole mucha importancia al single. Entonces yo creo que, no sé, realmente sí se hace un escaneo de la música. Y sí, tenemos prisa por escuchar las canciones, eso está claro. La gente no se, no se para, ¿no? No se sienta en un sillón y se pone a escuchar, sino que escucha muy rápido, se podría decir. Bueno, sí, o sea, yo creo que los formatos han cambiado la barbaridad. Hay gente que va escuchando música por el altavoz del móvil, ¿sabes? Es que. No sé, o sea, es que hay. Las cosas van cambiando, pero yo simplemente lo que haría sería intentar adaptarme a esas cosas, por supuesto, intentar dar un punto de. De no sé, algún consejo para decir, oye, me van a comprar unos b u e n o s bafles. f Yo soy productor y me tiro muchas horas mezclando、sí. muchas cosas para que suenen perfectas. Entonces, yo sí recomendaría a la gente que i n d a g e y que se meta dentro de los discos. A mí siempre me gusta mucho hacer los discos con todas las canciones muy cuidadas. No me gusta la cultura de. Del single dentro de un LP. Sí, me gusta la cultura del single como tal. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, en el plan B, lo que estamos haciendo es eso: hacer un montón de singles buenos.、Sí. que luego vayan todos juntos, incluidos en un disco, ¿no? Claro. Bueno,、eh, Carlos, una de las preguntas que estoy haciendo yo mucho es, y bueno, aquí yo creo que está bastante claro, ¿qué significa Internet en tu carrera, pero también en tu vida? Bueno, pues no sé, lo que, yo creo que lo que antes era la televisión o lo que era el periódico, o incluso lo que era la radio, porque ya la radio la escucho a través de internet,、eh, para mí todo ha cambiado una barbaridad. También cada vez estoy más ocupado en el tiempo, tengo muchas cosas que hacer y, y lo utilizo muchísimo, o sea, hasta en el teléfono móvil,、eh, pues eso, desde el correo electrónico para trabajar, o hasta para comprarme alguna película y verla en internet, o, o, o descargarme música. Y comprar música, ¿sabes? Y, y disfrutar de los discos en internet.、Uh -huh. No sé, creo que lo utilizo prácticamente para, para el 75% de mi vida ociosa. Bueno, Carlos, ¿Vale? pues ha sido un placer estar aquí contigo en Zona 69 y que nos cuentes tantas y tantas cosas que, que, nos, que nos has contado aquí. Vale, pues muchísimas gracias. A ti, Carlos, hasta la próxima. Venga, un abrazo. la Zona 69. la Zona 69. I'm gonna let you f e l m me. o Make a cameo. me o cameo. n your video phone. I can handle you. Watch me on your video. p h On e on your video. video If You want me? You can watch me on your video. phone I love how you approach me. Fresh white with your pants hanging, g r o o m i n d low. Everything you say is something good to me. Don't need to convince me anymore. So、I got it like that.、Like、Baby, do n t fight it. Cause when I miss your call, I hit you right, b a c k v i d e o Them hurt your people, talking. They like the way I'm walking. You're saying that you want me. So press record and let you f i l m m e v i d e o me. l a k e a cameo. My focus, boy, you cute and you b a l l i n You like it when I shake it Shout it on t mission, what your name is? What? You want me naked If you like in this position, you can tape it On your video phone, h s w s it keep on talking? You like the way it's p o p p i n You're s a y i n that you want me? p r e s s record, baby, feel me Watch me on your video, phone.